Bueno, yo con la Sofía, reina... la reina Sofía. Sí, eh, con la reina Sofía... tu profesor. De tuve, tuve, te voy a decir, seis, cinco o seis encuentros. Me llamó para que él hablara de filosofía...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 que no va a decir que soy antitaurino, pero sin indudablemente estoy totalmente en contra de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 Eh, bueno, sí, esto, diría, ¿no? esto es anecdótico, en el sentido te voy a decir, he dado clase a 500.000 personas porque... O mucha sea, gente importante, una, claro, sí, claro sí, sí. y mucha, para mí todo el mundo es importante, es como cuando me dicen, el día del yoga, no, el día del yoga es todos los días, como debería ser el día del padre, el día de la madre etcétera, no un día al año entonces, entre esas más de 500.000 personas porque ahora, fíjate, Bruno, con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 Eh, decir eso sí que los que lo deseen saber más Silvia de este episodio en el que pasé por los diferentes bardos por muchas cosas eh porque en un lo legisla... hablaremos contigo eh, lo apuntamos sí. eh, como un tema para tratar eh, contigo ampliamente eh, sí. lo pensamos hacer eh, porque eh, por desgracia ahora mismo en medio minuto tenemos eh, las de la actualidad pero Nada. eh mm